1 Samuel capítulo 27 Dijo luego David en su corazón: Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí, y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David Y con los seiscientos hombres que tenía consigo, se pasó a a q u i s hijo de Maoc, rey de Gad. Y moró David con a q u i s en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ainoam, j e z r a e l i t a y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad, y no lo buscó más. Y David dijo a a q u i s Si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y a q u i s le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los Filisteos un año y cuatro meses. Y subía David con sus hombres, y hacían incursiones contra los Gesuritas, y los j e s r i t a s y los Amalecitas, porque éstos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a a q u i s Y decía a q u i s ¿Dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: En el Negev de Judá. Y el Negev de Jez-Rameel, o el Negev de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniese a Gad, diciendo: No sea que den aviso de nosotros y digan: Esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los Filisteos. Y Aquís creía a David y decía: Él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, y será siempre mi siervo.